A guardián se fueron cuando volvieron. La nave estaba rota. Spider-Hack tuvo q u e u s a r sus poderes. l l e v ó a sus amigos a la tierra nuevamente. Mostraron las, las piedras brillantes al profesor l e pusieron un museo llamado Museo Argentino de la n a r e z a Astrólgica.